nombre de Venus. En la antigüedad del mundo romano, Venus era una diosa dotada de una gran belleza. En el cielo, su divinidad resplandecía por sobre la de los demás astros. Su intenso brillo acompañando al sol como el lucero durante el amanecer o el crepúsculo, era un espectáculo de sugestiva emotividad y sobria quietud. Con el desarrollo de los anteojos astronómicos, fue posible atravesar las imágenes que aquel fulgor nos sugería y Venus empezó a revelar nuevas características. Finalmente, llegaría un momento en el cual el ingenio creado por el hombre mediría, en la propia superficie planetaria, las extremas características de su atmósfera. En la década de 1960, las primeras naves no tripuladas de la serie Venera, desarrolladas por la Unión Soviética, abandonaron el suelo terrestre con destino a Venus. Su trabajo no era sencillo y tal vez por ello las primeras ondas no tuvieron la suerte esperada en relación con la misión para la que habían sido diseñadas. Venera 1 y Venera 2 se perdieron sin enviar datos sobresalientes. Venera 3, lanzada el 16 de noviembre de 1965, aunque se estrelló contra el suelo venusino, tuvo el privilegio de ser el primer artefacto humano colocado sobre la superficie de otro planeta. En el libro de los Hechos de 1967 podemos encontrar acontecimientos tan importantes y conmovedores como la Guerra de los Seis Días, la fracasada independencia y el drama de Biafra, el asesinato del pensador, político y comandante de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, la realización del primer trasplante de corazón entre humanos o la muerte de los astronautas del Apolo 1. En ese compendio, también nos vamos a topar con un hecho cuya importancia solo puede percibirse si entendemos que los grandes descubrimientos y saberes son producto de una historia, de una suma de acontecimientos, nos parezcan o no insignificantes, y no de un suceso único y extraordinario. El 18 de octubre de aquel año, Venera 4 penetró la densa envoltura gaseosa de Venus, convirtiéndose en un ingenio humano precursor al enviar información desde la atmósfera de otro planeta. El programa Venera se desarrolló hasta 1983, brindándonos originales y únicas fotos de la superficie de Venus y una innumerable cantidad de valiosos datos sobre su atmósfera y clima. Lejos de la belleza que nos proponen ciertos relatos mitológicos, Venus es un lugar de condiciones extremas que hacen imposible la vida. Pero esas mismas características, tan hostiles a las formas biológicas que conocemos en la Tierra, nos dan la oportunidad de pensar sobre algunas cuestiones relevantes de nuestro mundo. Una presión atmosférica aplastante, 90 veces superiores a la que existe en la Tierra, altas temperaturas, incluso mayores que las de mercurio, y una densa atmósfera formada principalmente por dióxido de carbono, fue el áspero ambiente en el que debieron funcionar los artefactos del programa Venera. Su condición contrasta con la elegancia y parsimonia que proponen las imágenes de las naves viking en el suelo marciano, cuando en 1977 dos ondas de los Estados Unidos se posaron suavemente en la superficie del planeta rojo. Lejos del encanto propuesto por la mitología, los casi 470 grados centígrados que pueden medirse sobre la superficie de Venus estremecen la imaginación. Estas temperaturas extremas se deben al llamado efecto invernadero. Tal como lo comprobaran las naves venera, la atmósfera venusina tiene una composición de gases que por sus características actúan como una trampa de calor. La luz visible del Sol atraviesa la envoltura gaseosa del planeta y es absorbida por la superficie, volviendo a emitirse como radiación infrarroja. El dióxido de carbono, que es opaco a esta forma de luz, impide que gran parte de ella escape hacia el espacio, aumentando la temperatura planetaria hasta que la incidencia y emisión de energía llega a un nuevo equilibrio. El conocimiento que tenemos actualmente sobre Venus nos revela aspectos interesantes sobre el calor y las temperaturas de los planetas. En el nuestro, el aumento de la concentración de dióxido de carbono y metano en la atmósfera, producto de diversas acciones humanas, nos obliga a debatir sobre lo que se ha llamado cambio climático global. Grandes batallas, heroicas revoluciones, extraordinarias travesías, persistentes resistencias, ingeniosas invenciones y dolorosas conquistas son parte de una historia que parece dirigida por los actos de los pueblos y la decisión de poderosos gobernantes. Pero más allá de la voluntad que los hombres poseen, la geografía, los ríos, las montañas, los valles los grandes océanos y la orientación de los continentes han impuesto condiciones. También lo ha hecho el clima, que no permanece igual a lo largo de los siglos. ¿Son importantes los cambios que se sospecha podrían ocurrir por la acumulación de los llamados gases de invernadero? ¿Cómo podría afectar esto a la vida de los pueblos? ¿Acaso tienen todas las naciones, cada uno de los hombres y las mujeres, la misma responsabilidad, la misma posibilidad de decidir y actuar? ¿Qué debemos hacer? Venus es un nombre que en el pasado romano evocaba la belleza y la fertilidad y que hoy nos propone, desde un mundo estéril, una reflexión sobre el efecto invernadero, la vida humana y la forma en la que se modela y modelará la NUESTRO MUNDO Idea y realización Eduardo Borobelsky Gustavo Lema y Rosana Errasti Es una producción del Programa de Comunicación y Reflexión Pública sobre la Ciencia Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires.